Arrancamos con la ayuda del Señor. Bueno, el tema de la revelación de Dios es un asunto muy extraño. Y el tema de la preparación es un tema que en el momento en que usted menos espera, llega la palabra. Eh, Dios sabe que yo, que yo me dedico al texto, Dios sabe que yo... Me pongo a leer el texto y que yo pregunto y yo miro y yo reviso. Eh, pero la palabra no siempre me llega como, como uno quisiera. Hay momentos en que yo voy en la calle y empieza a llegarme la palabra en orden. Los puntos, los puntos, los puntos. El sermón que prediqué ayer me llegó así en la calle. Iba a hacer una diligencia y me llegó en la calle. A veces usted en la calle no tiene nada. A mí me toca hacerme el loco, ¿cierto? Y cojo el celular... Y cojo y grabo Y empiezo a caminar en la calle como si estuviera hablando Y voy voy dictando los puntos del sermón ¿Por qué? Porque hay cosas que a usted le llegan Eso es de Dios Téngalo ahí Téngalo ahí Escríbalo, apúntelo, guárdelo Porque eso va a ser parte de la base De lo que el Señor le va a, a impartir a usted En la predicación O en lo que usted está pensando o trabajando a hacer Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña recapitulación Porque para mí la clase de hoy es una de las clases más, más, más, más importantes. Es de las clases más importantes. Hagamos una pequeña recapitulación y, y vamos a hacer hacerlo de una manera eh, de preguntas. Bueno, eh, primera pregunta, primera pregunta, ¿qué es un sermón expositivo? Deme, alguien deme una definición o, o, o, o lo hacemos democráticamente? Bueno, deocráticamente, listo. Javier, ¿qué es un sermón expositivo? Me corchó. Me corchó. Jairito, ¿qué es un sermón expositivo? Es un sermón expositivo, investigativo, es un... Muy lindo. ¿Y eso? El sermón expositivo es que sí. la palabra, es ponerla de manera tan de que sea lo que vio. Ajá. Sí, ¿es elita? Exactamente. El sermones positivo es predicar lo que dice el texto. Eso es predicar lo que dice el texto, o sea, usted, hablamos de que usted puede hacer sermones sin Biblia, ya voy. Y hay y hay sermones que usted puede armar en su cabeza y usted correr a buscar versículos que le sustenten lo que usted está pensando. El sermón expositivo no es así. Usted no puede sugerirle al texto. Usted tiene que sacar lo que está en el texto. ¿Lorito aquí iba a decir? Ajá. Claro, o sea, hacia allá, eso es lo que vamos a ver hoy Pero vamos a entender algo Que no todo sermón es positivo Quien lo predica tiene la capacidad de hacerlo personal Y ya vamos a hablar un poquitico de eso Porque la semana pasada hablamos de que en ocasiones Hay sermones que se quedan en, en dos herramientas En la hermenéutica, en la interpretación y en la exégesis Se quedan ahí pero nunca lo aterrizaron a la gente. Listo. Segunda pregunta. A ver, para las hermanitas galianas que están tan juiciosas leyendo ahí. Ustedes están tan concentradas que me fascina verlas ahí. Para cualquiera de las dos. ¿Qué es una perícopa? No me voy a dar esos ojos así, que no le voy a echar gotas, decía mi abuela. No me voy esos ojos que no le voy a echar gotas. ¿Qué es una perícopa? Danielito, recuerdes Cuando encontramos un relato bíblico, desde el momento en que empieza hasta donde termina, teniendo en cuenta que la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos, uh -huh. sino que eran rollos, entonces cuando empezaba eh, un tema por ejemplo cuando empezaba el tema de la y Zafira, dice todas las cosas en común, Ajá. y termina por en el versículo 12, eso es una pericopa es todo un contexto o una agrupación que nos da a entender un texto bíblico gracias a Dios, gracias Daniel por ahí es gracias a Dios los traductores de la Biblia nos agilizaron el trabajo haciendo separaciones de los textos. La Biblia no venía así. Esas separaciones de textos se llaman pericopas. ¿Por qué? Porque son textos que vienen con ideas completas, con desarrollo y conclusión completo. Usted puede extraer un sermón de ahí sacando todo una idea general. ¿Listo? Eso es una pericopa. Eh hablamos sobre el sermón o el, el estudio inductivo que es el que estamos trabajando en Itica. El estudio inductivo consta de tres partes, que son... Pérez, pérez, Paulito. Olguita, ayúdeme. Bueno, por acá, ¿quién habló? Carlitos. La observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Dijimos que la observación... Tiene una palabra técnica que se llama exégesis. ¿Qué significa? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Eh, la interpretación tiene una palabra técnica que se llama hermenéutica. ¿Y eso significa? Bueno, ¿qué significa el texto? ¿Cierto? Y la última es aplicación y tiene una palabra técnica homilética. ¿Cómo? ¿Cómo? expresamos el texto, cómo lo aterrizamos el texto. Entonces, la semana pasada nos detuvimos un poquitico a hablar sobre las, las herramientas hermenéuticas, cómo abordar el texto, cómo, cómo tratar de interpretar el texto. Ya habíamos visto cómo preguntarle al texto y llegamos a conclusiones como estas. Las, el, el método inductivo tiene que llevar los tres procesos. Si usted separa uno de los tres corremos el riesgo de cometer errores un sermón netamente exegético sin hermenéutica y sin homilética puede ser un sermón con mucha información pero puede ser un sermón muy distorsionado un sermón con aplicación puede ser un sermón muy coloquial muy jovial pero sin fundamentación en la palabra un, un sermón con hermenéutica Pues recuerden algo que dijimos que la hermenéutica muchas veces es sujet, sujet, subjetiva que depende en ocasiones del, de la, de la visión del hermeneuta cierto por ejemplo un texto como el que predicamos el fin de semana pasado escuchado desde un pastor pentecostés o pentecostal un pastor tradicional esta mañana señor Claro, claro, yo, yo sé que sí. Eh, esta mañana, me, me esta tarde, me eh, alguien publicó en el Face llamado los 10 mandamientos de la esposa cristiana. ¡Ah! ¿Sabe con cuál arranca? Sujétese al marido. Segundo, entienda que el esposo es la cabeza del hogar. Tercero, aprenda en sujeción. Oye, y, y, completamente opuesto a lo que nosotros habíamos hablado acá. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es subjetiva a quien lo interpreta de ahí que nosotros tenemos que apelar definitivamente al texto a la exégesis y la exégesis nos obliga y nos nos lleva a un contexto nos lleva a, a, a, a un objetivo a un propósito por el cual se escribió nos lleva a raíces en fin nos lleva a muchas cosas que son importantes hay hay un hay un hay un texto hay un, hay un software que se lo quiero recomendar es este, Se llama AC Word. Este es un texto muy chévere. Yo yo incluso tengo aquí la aplicación. Mire, este texto, todo esto son son versiones de Bilias. Tiene diccionarios, tiene comentarios. Es un texto muy chévere, es una herramienta. Sobre todo porque... ¿Qué, mi amor? Bueno, E, rayita, S... W-O-R-D AC Word creo es una aplicación pero yo creo que yo la tengo para que usted la pueda instalar completa E rayita S, -S W-O-R-D como quieran ahí la D-D-D-D-D listos entonces les recomiendo esa Biblia puede ser una aplicación Pero recuerdo lo que habíamos hablado hace unos días atrás, fue esto. Lo último que debemos hacer. Lo último que debemos hacer es revisar comentarios. Lo último. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo si usted lo hace antes de abrazar la idea del comentarista y perder la el enfoque que Dios tiene para usted. Bueno, esta fue una pequeña recapitulación De lo que hemos visto hasta ahora En esta noche Con la ayuda del Señor me propongo Trabajar con ustedes El tema de la aplicación El tema de la aplicación Porque me parece que esto es muy clave Móganle cuidado Empecemos con esto El propósito de la predicación Hay un gran problema en la iglesia En cuanto a la predicación hoy en día Y es que Muchos de los sermones que se predican no tienen propósito. Son una infinidad de palabras sin un objetivo bien definido. La predicación debe estar en armonía con el propósito de Dios. Ojo. Y si pudiéramos definir el propósito de la predicación, podríamos decir que tiene tres objetivos. El propósito de la predicación es que las vidas sean, ¿qué? Cambiadas. ¿Cambiadas? Es eso. O sea, la predicación no es para deslumbrar... No es para descrestar la predicación, no es para rellenar un espacio de en el horario del culto, no. El propósito de la predicación es transformar vidas. Y a lo largo de la historia siempre ha sido el Espíritu Santo por medio de la predicación la que ha traído la transformación del ser humano. Déjeme decirle algo. Las experiencias fundamentan. La palabra transforma. Ojo. La experiencia le ayuda a la persona a tener una vivencia con el Señor. Pero lo que fundamenta y transforma a una persona es la palabra. Es la palabra. Por eso, el objetivo número uno de la predicación es transformar vidas. O sea, el propósito número dos es que la predicación es hacernos como Jesús. No hay otro, o sea... Nosotros por medio de la predicación le estamos apuntando a ser como Cristo. Y tercero, el propósito de la predicación es que seamos cambiados por la palabra. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la aplicación porque aquí me quiero detener y porque yo sé que esto va a ser muy importante. La aplicación es imprescindiblemente importante. Podemos pensar que si Observamos e interpretamos bien hemos estudiado bien pero a menos que apliquemos lo que observamos a nuestras vidas en realidad no estamos logrando nada valioso yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hubo sermones en los que usted terminó de escuchar y usted se pregunta y dice ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y, ¿Y esto qué? Porque en ocasiones, muchos sermones, les faltó aterrizarlos al corazón de la gente. Hay una experiencia de una escuela de predicadores en una congregación muy linda en Estados Unidos que pasó en el pastor de la iglesia invitó, el pastor de la iglesia era el profesor de homilética de un, de un seminario en, en Estados Unidos y él invitó a predicar a, al estudiante más brillante de la clase. Lo invitó a predicar el domingo siguiente. El muchacho llegó, se subió como con cuatro traducciones de Biblias, con libros, con comentarios y el muchacho subió de una manera impresionante. Y predicó, pero la gente la gente no entendió, la gente quedó bloqueada, la gente estaba aburrida, la gente estaba bostezando, el muchacho estaba sudando porque el muchacho no, no sabía, a lo último hizo una oración como pudo y se acabó. El pastor subió, ordenó como pudo el sermón, oró, la gente fue ministrada porque el pastor ayudó y se acabó el sermón. El muchacho se quedó en una frustración tan impresionante. Y el, el, el muchacho le pregunta y le dice, pastor, ¿qué pasó? El pastor le dijo, pasaron dos cosas. Lo primero, si te hubieras subido como te bajaste, no tuvieras bajado como te subiste. <risa> si hubieras subido en actitud de humillación, de humildad, no se hubiera bajado humillado. Primero. Y segundo. Y lo segundo que le pasó fue, mijo, que usted vino a descrestarnos con homilética, con términos, con palabras, con terminología que a nadie le sirve. La palabra no es técnica, la palabra es vida. Y si usted no logra que la gente entienda la vida que hay acá, usted no está haciendo nada. A los 20 días lo volvió a invitar y todo fue diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin duda alguna, la palabra que nosotros predicamos debe, niños, debe aterrizar a la realidad de la gente. Sigo leyendo el material. Dani. Déjenme compartir una experiencia admirativa, aunque eso cortica, frente incluso el tema de no estar escuchando comentarios o prédicas de otros. En una ocasión yo fui invitado a compartir la palabra. Y yo me puse a estudiar con todo el entusiasmo, pero cometí el error que también me puse a buscar prédicas de otros pastores del mismo tema. Ajá. Yo llegué y cogí el bosquejo, que eran como cuatro hojas, y me paré a predicar. Y cuando estaba ya parado, me acordaba de todas las prédicas de los demás, menos de lo que yo tenía ahí en la hoja, de lo que yo había estudiado. Y a los cinco minutos, porque yo estaba mirando el reloj, yo ya había pasado la cuarta hoja yo ya no tenía nada más que, decir, que hacer. Y yo no sabía por qué. Entonces, eh, eso me pasó en esa posición. Bueno, por mí como a descrestar. Ese es Ahora, yo les he el ejemplo porque también le pasó aquí a otra persona lo mismo. Eh, y, yo, y yo a esta persona le dije, la última parte del sermón fue clave. Y la persona me dijo, Pastor, es que la última parte fue la que Dios me dio a mí. Lo demás era de un libro que ya había sacado. ¿Cierto? <risa> Porque se nota, se nota cuando la palabra viene a usted. Entonces, entonces tenga cuidado con eso. Órale cuidado. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la escritura? O sea, ¿por qué la escritura no se aplica? Primero, ojo, porque no entendemos bien lo que hemos estudiado. Niños. Niños. ¿Por qué muchas veces los sermones no tienen aplicaciones prácticas? Porque el que va a predicar no ha entendido todavía el sermón y no sabe qué aplicación a la vida sacarle a esto. Entonces, algo como le pasó a Daniel, que termina copiando sermones de otros, como usted no parió el texto, usted no entiende el lo que el texto quiere decir. Las palabras son bonitas, pueden ser acomodadas, pero escúchelo. Pero si no viene de usted, va a ser muy duro que la palabra produzca efectos. Mari. Bueno, la semana pasada nosotros hablábamos de tener cuidado con los textos que nos parecen oscuros, ¿cierto? Pero en segundo lugar, escúchelo. Cuando usted no entiende un texto y usted está bloqueado definitivamente con ese sermón, lo que se recomienda es, sí, arranque de cero por otro lado. O dos, pregúntele al Espíritu Santo qué quiere hacer preguntar al Espíritu Santo, ¿qué hay? O, escúchelo, o empiece a hacer un estudio sobre el texto donde está varado. No comentarios, empiece a estudiar, empiece a indagar, empiece a mirar otros, otras versiones, empiece a leer, porque de pronto, reforzando eso, usted le puede ampliar el concepto, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso. Lo segundo, póngale cuidado. ¿Por qué en ocasiones el sermón no lo aplicamos? Porque no hemos conectado lo aprendido a nuestras vidas. A mí esto me parece tenaz. Niños, escúchenlo. El primero que tiene que ser ministrado con la palabra, ¿El es el predicador. Si usted está pensando en que ese sermón va a ser para toquica, usted dice, "Ah, no, no, no, le va a meter esto." Y es cierto. ¿Por qué? Porque es que la palabra tiene que ser filtrada primero por usted. ¿Por qué? Porque es que nosotros seremos los primeros en recibir la revelación y la palabra de Dios. Entonces, cuando usted no ha conectado lo que ha aprendido con su vida, usted no va a poder hacer una aplicación práctica. Y tercero, nos nos detuvimos en la información y no en la transformación. O sea, nos preocupó más el contenido lo que íbamos a decir y no lo que somos. ¿En qué lo vamos a decir? Porque ahorita vamos a hablar una palabra que es muy importante. La palabra se llama autoridad en la palabra. Y quisiera que miraran por un momentico Lucas. Capítulo 4. ¿Cuál suena? Ese es el suyo, señorita ¿Cuál es el Algunos se preguntan ¡Aguanten! Algunos se pregunta ¿Por qué la palabra del Señor era tan extraordinaria? Dice la palabra que Jesús volvió yendo el Espíritu Santo, pero escuche esto. En el Señor hubo tres secretos en la palabra. Tres secretos. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de... Gracias. Gracia. Gracia. Escúchenlo. Una de las primeras cosas que tenemos que pedir como predicadores es esto. Señor, coloca gracia en mis palabras. Gracias gracia. Qué es gracia, que la palabra es recibida, que la palabra es pertinente, que la palabra, escúchelo, es como una como un cuchillo caliente que no se siente, pero está entrando. Está penetrando. Y usted no se da cuenta en qué momento la palabra tiene quebrantada a las personas. La palabra tiene compungida, ¿por qué? Porque está saliendo una palabra de gracia. Es es miren, evitemos hijos evitemos y lo vamos a ver más adelante porque vamos a estudiar algunos secretos de la predicación de pebe de pablo pero un error que se comete es predicar con las emociones con ira con rabia nosotros cometemos un error terrible cuando las emociones dominan la predicación es un peligro segundo secreto de jesús versículo 32 y se admiraban de su doctrina y porque su palabra era con autoridad. autoridad en otras palabras él vivía lo que decía él vivía lo que decía Jesucristo no habló una sola palabra que no estuviera viviendo yo no puedo pararme a hablarles a ustedes de familia, de esposo, de esposa o no, nos teniendo mi hogar desbaratado porque recuerden que Pablo habló siendo soltero Porque dijimos que el concepto de la familia lo deben tener claro, los solteros, los casados, los separados, los viudos todos, lo deben tener claro, el concepto de familia. Entonces, en Jesús había palabra de gracia, palabra de autoridad y este versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban cada y hablaba uno a otro diciendo, qué palabra es esta que con autoridad y poder Manda los espíritus Entonces en Cristo habían tres, tres esquemas de su palabra Palabra de gracia, palabra de autoridad y palabra de poder Entonces, ¿por qué en ocasiones nuestros sermones no son pertinentes? ¿Por qué? Porque los desconectamos Porque nos preocupamos por la información Y no por quien la va a transmitir la palabra Hijos, la información nunca cambiará vidas lo que cambia la vida es la pertinencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Que cuando prediquemos fluya gracia, fluya revelación, fluya poder, fluya autoridad. Eso es lo que va a producir que la gente pueda recibir una palabra pertinente. Bueno, ahora, aquí hay algo que ustedes deben verlo, digamos, cuando estén estudiando el texto. Esto es como... como, como Como un complemento de la hermenéutica y del exégesis. Por ejemplo, de las siguientes interrogantes para ayudarte a entender las implicaciones del texto. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Cristo o de Dios? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay algún pecado que evitar? Esas son preguntitas que usted se puede hacer cuando va a preparar y va a aplicar el texto. Bueno, ahora... Viene la parte importante escuchen esto escuchen esto la exégesis tiene que ver con la historia de la biblia escrita hace más de dos 2000 años la biblia fue escrita hace más de dos 2000 años o aproximadamente dos 2000 años o sea que la historia el texto es un texto antiguo que nosotros tenemos que hacerlo contemporáneo. Está aquí la, la exégesis, viene la hermenéutica que es la interpretación, escúchelo. Aquí está el pueblo, la gente, esperando recibir cómo conectarlo con esto. Es aquí cuando nosotros los predicadores tomamos la palabra, le hacemos una exégesis, le hacemos una hermenéutica, le hacemos una aplicación y les decimos, esta palabra que se predicó hace 2000 años, todavía tiene vigencia y es pertinente para ustedes. Pero aquí, ¿cómo se hace esto? El secreto está en la aplicación. Escúchelo. Si la exégesis es importante, si la hermenéutica es importante, lo más importante del sermón es la aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación me dice qué debo hacer con el sermón que acabo de escuchar. ¿Cómo puedo aplicar la palabra a mi vida? Cómo, cómo, ¿Cómo entregarles a la gente herramientas para que la palabra produzca? Cuando, cuando la gente dice, uy, esta palabra me ayudó, esta palabra me cambió, esta palabra me abrió el panorama, esta palabra produjo cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra fue aplicada a la vida diaria de la persona, fue, fue pertinente a la necesidad de la persona. Muchos de los sermones de hoy, niños, no tienen aplicaciones. Muchos de los sermones de hoy son generales, escúchelo. Son sermones que, que apuntan a todos, pero no apuntan a nadie. Y, y ahora vamos a hablar un poquitico sobre sobre una palabra que me parece muy muy interesante. Pero nosotros de, tenemos que hacer que... Eh, es, esto es como lo siguiente, hijos. Es como un vuelo en el avión. Usted tuvo un despegue impresionante, que fue la, la introducción usted tuvo un vuelo perfecto que fue todo el toda la información del sermón escúchelo y la aplicación es el aterrizaje si usted no tiene una buena aplicación en el sermón toda la información que dio se perdió se perdió y se han escrito libros y hay pez pastores que se han convertido en los grandes maestros de de la aplicación entonces yo voy a enseñarles hoy un modelo de aplicación y vamos a estudiar algunas algunas formas de trabajar esto pero hoy les voy a, a, a sembrar en su corazón escúchelo una forma en que ustedes puedan, puedan empiecen a pensar desde ya a cómo hacer sermones cargados de aplicación por ejemplo todos los sermones de jesús dicen los que han estudiado que los sermones de Jesús tenían aproximadamente un 80% de aplicación. Los de Pablo, un 70%. Los de Juan, un 60%, o sea, Santiago creo que es el que de los que más aplicación tiene, porque era cómo hacer, cómo hacer las cosas, ¿listos? Entonces vamos a ver algunos secreticos para aplicación, ¿listos? Aplicar. Ese es el momento en el que en el que el predicador está listo para preparar lo necesario para que la gente sea llevada a qué? A la, a la acción. Aquí se va a enfatizar lo que es verdaderamente importante. Es el momento en el que se hace el arreglo y se resaltan los puntos en el mensaje. Este es el momento en el que se aprenderá Cómo hacer de la aplicación el tema más importante del sermón. Y yo soy de los que creo que uno de los, de los secretos que Dios me ha dado a mí es esto. Es aprender a hacer un sermón aplicable a la gente. Por eso la gente dice, pastor, ¿usted cómo predica? No, no, no es un secreto, es raro. Simplemente es aprender a qué? Aplicar. Leer el texto... Interpretar el texto. Yo les digo esto secreto. Narrar y recrear el texto. Porque eso es importante. Y aplicar los principios a la vida. Aplicarlos. Y les digo que les voy a tocar un poquitico el sermón de anoche. Pero pónganle cuidado. Partamos de esto. La aplicación responde dos preguntas importantes. ¿Y a mí qué? ¿Y ahora qué? Ahora que ya tengo la información... ¿Qué hago con ella? ¿Listos? Vamos a ver unos ocho ítems importantes. Primero, ¿cómo hacer aplicable a la vida un sermón? Primero, siempre trate de motivar una respuesta específica. Les leo esto y ya se les voy. Cecíter, a leer, por favor. Aquí cerquita para que me quede grabado. ¿Cómo hacer aplicable a la vida un sermón? Siempre trate de motivar una respuesta específica. Uno de los grandes problemas en la predicación es que la mayoría de los sermones están fuera de enfoque, son borrosos y distraen. La pregunta más importante después que se ha estudiado el texto, ¿cuál es la respuesta que trato de motivar? Usted está predicando para que haya acción, para que haya un cambio, para que haya un compromiso. Se espera que la gente haga algo como resultado de la predicación. Pero si usted al predicar no sabe lo que espera que su gente haga, ellos tampoco lo van a saber. Debe definir qué quiero que ellos piensen, qué quiero que sientan, qué quiero que hagan. Clarifique el objetivo de comportamiento, su objetivo de comportamiento. Este es un momento crucial. Se debe definir el objetivo del sermón en una la frase. Mientras esto no se pueda hacer, mientras no se pueda resumir, en una sola frase realmente no se sabe de lo que se está hablando. Algunos han llamado que esto se conoce en el sermón de la predicación como la preposición o la proposición. ¿Qué es? ¿Qué es, es que usted pueda plasmar en una frase y decir, lo que yo me propongo con este sermón es que en el pueblo pase esto. ¿Tara la expectativa? Sí. Tiene que haber, todo sermón debe tener un objetivo claro. Y el objetivo no tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con el título, no. Tiene que ver con lo que usted como predicador espera que el sermón produzca en la gente. ¿Por qué? Porque esto fue lo que produjo en usted. Decía un libro que se lo quiero recomendar, se llama Predicando con Frescura. Es un libro muy chévere. Eh, decía el autor, desde el escritor del libro decía que la, la, la, la proposición en el sermón yo les hablé un día a ustedes sobre esto es como cuando se va a cacería a la casa de, de, de patos, aquí no se hace eso pero en la ilustración dice en la casa de patos <coughs> se toca un pito se hace bulla y todos los patos salen volando él decía el error que se comete muchas personas es que le disparan al montón, a ver a qué le pegan. La proposición es, aunque hay muchos pájaros volando, apúntele a uno. ¿Qué significa esto? En un sermón no se puede apuntar a todo. Esta es la silla de los celulares. Pregunta, ¿cuántas cosas hemos que quisiéramos decir en un sermón? ¿De cuántos temas quisiéramos hablar? Usted ve la gente y usted dice, uy, yo a aplicar sobre este y yo voy a meter este punto para hablar sobre este. y pero, No se puede. Todo sermón, todo estudio de la palabra, toda conferencia debe tener siempre una sola proposición. Y esta es lo mejor es que usted la pueda plasmar en el texto. Por ejemplo, eh, uno de los propósitos que yo tenía el fin de semana, ah, no, anoche, por ejemplo, el sermón de anoche, yo dije, uno de los propósitos que yo tengo con el sermón de anoche es que haya sanidad, sanidad en la vida de la mujer. Gracias, papi. Que haya sanidad en la vida de de la mujer. Fue fue mi objetivo. Que Dios restaurara, que Dios pastoreara y que Dios sanara. Entonces, la proposición, lo, lo llevo a usted a hacer una frase. Esto es clave. ¿Por qué? Porque todo lo que viene, todo el sermón, todo lo que usted haga, como presente el sermón, va a apuntar para llegar allí. Si usted no termina donde apuntó, el sermón no cumplió el objetivo que estaba en su corazón. Entonces, si vamos a hablar de familia, estamos hablando de hijos, de padres, de esposos, de, de finanzas, de administración. Usted debe tener una meta y decir, por ejemplo, mi meta es que los hijos honren y respeten a sus padres. Mi meta es que los padres sean sabios a educar a sus hijos. Mi meta es que el hogar tenga una administración saludable. En fin, usted debe tener una meta, pero ese no es el título. Esto es una frase que usted desarrolla hacia dónde va el propósito. Algunos nunca escriben la frase, pero la tienen clara. Cuando a usted le pregunten, ¿qué quería predicar? Bueno, eso se trata. Eh, en el libro en el libro delante de Dios y de parte de Dios de Sugel Michelén Él dice que él le pidió a la esposa un favor porque él siempre quería ser muy claro con el sermón, dar donde donde tenía que llegar y ser especial específico y ser contundente. Y él le dice a la esposa, todos los domingos, escuchen, todos los domingos, la esposa lo despierta a él a las 3 de la mañana. Y en la cama le dice, "En un minuto, resúmame el sermón que va a predicar hoy." en un minuto resúmame el sermón que va a predicar hoy si él no le puede explicar de qué va a predicar ella le dice usted no la tiene clara, eso significa que la gente tampoco la tiene clara vaya pues cocínenlo bien así sí. entonces nosotros tenemos que tener niños claro de qué vamos a predicar, ¿listo? segundo, segundo mod Modélelo en su propia vida Lo que hablamos de Cristo Necesita ser un ejemplo En y con su vida Necesita aplicar el sermón A su propia vida Yo pienso que una, una, una de las De las mayores responsabilidades De un pastor y de un predicador Sobre todo de un pastor Más que de un predicador es poder tener coherencia continua con el sermón y su vida. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los predicadores llegan y se van. Los pastores permanecen, permanecen. Y muchas veces, por muchos factores, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener problemas, vamos a tener desaciertos, vamos a tener errores, vamos a tener cosas, pero nosotros siempre debemos procurar resolver, escuchen, resolver, para que cuando nosotros hablemos, podamos reforzar lo que estamos diciendo con nuestra vida. Me imagino yo, pues, alguien, alguien predicando ahí y de una persona que haya ...sabe que yo voy a predicar... ...con ¿Claro? yo, ...yo creo que le viene una nube y... ...horrible, no a horrible... ...a nosotros nos pasó aquí una, una vez, dos veces con alguien... ...que estaba en un ministerio de la iglesia... ...y vinieron las personas y dijeron... ...y esa persona es cristiana, verdad... ¿Ja? ...en la universidad es una cosa espantosa... ...claro, y después se descubrió todo y se fue al suelo... ...pero, pero nuestra vida de autoridad definitivamente tenemos nosotros que cubrirla. Por ejemplo, con mi esposa, nosotros como cualquier pareja tenemos momentos difíciles. Como cualquier pareja, en ocasiones discutimos y como cualquier pareja no estamos de acuerdo. Pero Jimena sabe que yo nunca soy capaz de subirme al púlpito estando mal con ella. Nunca. A veces en la puerta hemos tenido que resolver ¿Por qué? Porque porque nosotros hijos predicamos con la vida. Yo les dije a ustedes, ustedes predican con la forma en que visten. Ustedes predican con la forma de hablar, con la forma en que comen, con la forma en que en que, en que tratan a sus esposas, en que a su, a su esposa, a sus hijos, a la congregación. Nosotros predicamos con la vida. Yo recuerdo en una ocasión y yo se lo conté a ustedes un día sobre el testimonio del pastor Ricardo Rodríguez. Un pastor de aquí de Armenia, escéptico a todo ese mover de la unción y del fuego y de las caídas, escéptico. Y a él le regalaron una entrada a un congreso de Bogotá. Pues yo quería saber cómo le había ido a este pastor, porque yo sabía que él iba con una pereza espantosa, iba porque le tocaba ahí. Y cuando regresó yo lo llamé le dije, usted tenemos que tintear porque necesito que usted me cuente qué le pasó. Y el hombre llegó con una sonrisa y dije, a este le pasó algo raro. Entonces yo esperaba que él me contara una experiencia, una caída, una unción, un calambre, algo. Calambre. Y él me dijo, Josué, le cuento una cosa, de lo que más me fascinó allá fue esto, Josué, fue ver que en el púlpito fluían los dones. Los dones fluían, pero abajo, en, en, en, en medio de la gente, fluía el fruto del Espíritu. Me fascinó escuchar eso. Porque usted no es dones, usted es fruto. Usted es fruto. Y cuando predica, dijo Jesús, de la abundancia del corazón hablamos. Y nosotros creemos en el concepto de la impartición. Y cuando usted se sube a ministrar, así usted no toque ciertos temas. Su vida impartirá al pueblo lo que hay en usted. Hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo que me ha causado siempre mucha... Pues me encanta, me gusta ir. Eh, no recuerdo de quién es, pero dice que lo que eres grita tan fuerte que no tienes necesidad de hablar. Genial. Lo que eres grita tan fuerte que no tiene necesidad de hablar. Eso es bello. Y me parece que allá vamos, ¿no? Esa coherencia de la palabra con la vida. Ayer en la, en la asociación de pastores, el pastor Carlos, que fue la persona que dirigió la, la reunión, dijo algo muy pertinente a lo que estaba tratando. Él dijo que uno comparte lo que sabe, pero imparte lo que es. Así es, así es. Entonces, si algo tenía Cristo, ¿qué era, hijos? Su vida, su vida, su vida. Eh, y, y, pero tenemos que ser sabios con eso también, chinos. Y es que todo predicador tuvo o tiene un pasado, ¿cierto? Nunca se detenga por el pasado de la gente. Mire lo que la persona es hoy en Dios. ¿Cierto? Porque yo he conocido predicadores que han caído y uno de los hombres que yo hoy sigo mucho fue un predicador que cayó, que tuvo una caída terrible. Y muchos pastores me dicen, "Yo a este señor no lo escucho." No lo escucho porque para mí no es autoridad por su pecado. Lo que pasa es que nosotros tenemos el estigma de seleccionar pecados grandes y pecados pequeños Pero ante Dios el pecado no tiene tamaño Somos nosotros los que censuramos esto Bueno, entonces aprender esto hijos Que la mejor manera de hacer una buena aplicación es con nuestra propia vida La otra, póngale cuidado Haga preguntas penetrantes Debe darle un procedimiento paso por paso la gente ha oído cientos de mensajes y hay en su interior, y, y en su interior están diciendo, sí, pastor, tiene toda la razón, pero ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay que dar acciones específicas durante la predicación. Ustedes siempre van a escuchar en mis sermones un punto que se llama, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ser buen padre? ¿Cómo ser buena esposa? ¿Cómo hacer esto? O sea, porque la gente, usted puede hacer una exposición tremenda, pero la gente está diciendo, sí, chévere, chévere, pero, pero, ¿qué hago? Pastor, dígame, ¿qué hago con esto? Y el punto importante, la aplicación se llama, ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo... Tener un, un, un matrimonio saludable, como ayudar a nuestros hijos. Mire, ese cómo es el que la gente necesita oír. Y ese cómo debería ir casi siempre como en la parte final del sermón. Porque es ahí donde usted va a poder darle a la gente, colocar en las manos de cada uno una herramienta para la vida. La gente dice, yo me voy con esto. Esto me lo llevo. La gente no se va a acordar del chiste. La gente no se va a acordar del texto. Escúchelo. Pero la gente se va a acordar de la herramienta. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar. ¿Listos? Entonces, colocar preguntas penetrantes. La otra, de ejemplos prácticos. Muéstrele a la gente cómo otra gente le ha ayudado la le ha hecho todo es lo valioso esto es lo valioso de utilizar testimonios de la misma gente de la iglesia si quiere que haya una reacción o un comportamiento que quiere que se repita en su iglesia tiene que haber en la iglesia en la, en la, en la gente perdón, perdón tiene que haber, tiene que, haber que, la que la gente les diga cómo es que lo hicieron ellos Use ejemplos que puedan cambiar vidas y nuestras gentes en la iglesia. Pónganle cuidado. Esto en la homilética se llaman ventanas o ilustraciones. ¿Qué eh, facultad tiene una ventana en una habitación? Dar luz, dar aire, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les gustaría dormir en una habitación de vidrio? De vidrio. Toda de vidrio. Bueno. Escúchenlo. Esto sucede cuando usted llena su sermón de ilustraciones. ¿Me hago entender? La ilustración es clave en un momento pertinente. que Pero si usted le mete muchas ventanas al sermón, se vuelve canzón. Le voy a contar de la señora de allí. Y se ahora le voy a contar el testimonio. Y ahora le voy a... Ay, Sí, sí, ya, ya entendí, ya cuánto. O sea, porque en ocasiones llenamos los sermones de historias. Y es pertinente, sí, pero hasta cierto punto. Sí. Se aconseja que en un sermón haya uno, máximo dos buenas ilustraciones, ojalá cortas, contundentes, pero que sirvan, eh, ya sean de la vida, ya sean de algún conocido, que usted pueda contar con permiso, o ya sea de algo que usted haya leído, entonces, pero que lo que usted va a contar ilustre ilustre Y que la gente pueda sentir que eso que usted está escuchando, que la gente está viviendo, otros ya lo pasaron. Esto se llama ilustraciones o ventanas del sermón. Sigo leyendo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Nada, vamos bien. Ah, está muy lindo. Ofrézcale esperanza a las personas. La gente necesita motivación. ¿Qué? Cuando ellos piensan que algo no tiene caso, ni siquiera lo van a intentar. No necesita decirle qué es lo que son, sino decirles qué es lo que podrían ser. qué lindo! En ocasiones en nuestros sermones a la gente la mata. Escúchelo. Y, y a veces, yo no sé si ustedes se han, se han dado cuenta, pero cuando ustedes a una persona le dicen su condición... Los bloquea los está y los bloquea. Le hago pregunta. ¿Usted cree que la gente no, no conoce su condición? No es, claro. ¿Usted cree que la gente no sabe lo que están haciendo? No sabe. Pero cuando nosotros usamos el sermón para decirles pecadores, adúlteros, vagos, sinvergüenzas, escúchelo. Pero les podemos decir, bajo la condición en la que usted está, el propósito de Dios se es llévalos acá. Y hay una frase que usted me ha escuchado decir mucho, y la frase es esta. Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar como estás. Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar como estás. La predicación es un sermón de esperanza. Los que vinieron anoche saben que sacamos a una mujer de un motel enrollada en una sábana revolcada y a punto de ser asesinada. Pero la dignificación que Cristo le dio a esa mujer es la esperanza que se tiene que transmitir a una congregación de que sin importar nuestra condición podemos asumir una nueva vida, podemos empezar de nuevo con el Señor. Entonces, la palabra, niños, tiene que extraer esperanza. En mi época, hijos, la palabra que se predicaba era de condenación. Y siempre terminábamos en el infierno. Siempre terminábamos condenados. Siempre terminábamos en el lago de fuego. Y todo el mundo salía diciendo, Dios, como que me perdí, Señor, como que me condené. Y volvíamos al altar y a decirle, Señor, perdóname porque soy un pecador terrible. ¿Por qué? <coughs> porque esa era la predicación. Predicaciones que no tenían esperanza. ¿Listo? La otra. Ahí está muy chévere. haga de... Oh, no. No, esto sí se, se endemonió. Contra el suelo, contra el suelo. Mire, haga pilas de cada una de sus aplicaciones, sus puntos en el sermón. Esta me fascina. Ojo, porque esto, esto es clave. Permítanme, les voy a hacer un momentico un comentario del sermón de anoche. El sermón de anoche se llamó Ni una piedra más para las mujeres. Empecé hablando sobre esto. Empecé hablando sobre la victimización de la mujer en la sociedad contemporánea. Mujeres abusadas, mujeres maltratadas, mujeres heridas por la religión, por el matrimonio, por los hombres. Y de, de entender... Y a centrarlo en el corazón del hombre que la mujer también fue redimida, que la mujer también fue amada. Y les hablé que la mujer contemporánea, frente al texto, tenía tres problemas, frente a su hombre. Primer texto, y es que en sus casas se encontraban con abusadores. Segundo, que eran muy pocos los hombres que iban a dónde, al monte. Que de toda la gente que estaba en el texto, solamente un hombre subió al monte que fue Jesús, y lo tercero, que los religiosos siempre estarán dispuestos con la piedra para apedrear, esto fue, ¿y qué? ¿y qué hablé yo? entonces, ¿qué hablé yo? ¿sabes lo que hablé? tomé la historia y la recreé, empecé a contar desde el momento en que todos se fueron para sus casas, Jesús se fue al monte, Y Jesús llegó por la mañana y empezó a sentar la gente y empezó a contar toda la historia. Cómo traer una mujer arrastrándola y, y, y, y cómo, cómo, cómo, cómo la, la ley de aquella época decía que, que sí tenía que ser apedreada, que lo que estaban proponiendo era cierto, pero Jesús quería salvar esta vida por encima, escúchelo, de la ley. Y Jesús hizo algo. Entonces yo planteo una pregunta qué hacer o qué puede hacer una mujer ante las piedras del hombre qué puede hacer una mujer y planteo cuatro o cinco puntos pero cada punto es una aplicación a la vida, escuchen el primer punto mujeres no caigan en el juego de los hombres esto le está diciendo a la mujer que los hombres usan maltratan exponen y abandonan porque el texto me dice que los fariseos llegaron donde Jesús y le dijeron a esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio pero dónde estaba el hombre solamente la llevaron a ella ella estaba cometiendo infidelidad con un hombre pero al hombre no lo expusieron ¿por qué? porque parte de la cultura era como proteger o incluso podría ser que este hombre era un hombre muy importante Pero la aplicación, mire, el, el punto es una aplicación a la vida. Segundo punto, no permita que la religión la destruya. El religioso, yo lo decía anoche, el religioso pasará más tiempo mirando la gente a ver sus errores que a los pies de Jesús. Porque Jesús estaba enseñando acá y ellos andaban mirando dónde estaba el error de la gente pero no permita que la religión, del tercer punto, entienda que, que este asunto es una es un, que este es un asunto entre Cristo y usted. Miren, aplíquelo a la vida. No permita que nadie se meta, no permita que nadie irrumpa. Es Cristo y usted los que pueden resolver esto. La otra, acepte el perdón de Cristo y la última, empiece una nueva vida de manera diferente. Vete y no peques más. Entonces, trate de hacer puntos de sermones que los puntos respondan a una gran pregunta pero que cada punto sea una aplicación a la vida que cada punto tenga un sustento bíblico escúchelo y siempre que el punto responda a la gran pregunta ¿cómo? ¿cómo? recuerden que antes de llegar al cómo hay que explicar el escenario teológico, hay que explicar el escenario contextual, hay que explicar lo que estaba sucediendo en el pasaje, hay que explicar los peligros, los contras, todo hay que explicarlo para llegar a ese cómo, escúchenlo y ese cómo entrará suavecito en la gente. ¿Por qué? Porque la gente va a entender que cada punto para ellos es una respuesta para su vida. ¿Sí? Siempre trate de presentar puntos sencillos, ordenados, y de una manera simétrica. Les doy otro ejemplo, otro otro, otro otro punto. Use verbos activos para cada punto que desee mencionar. Los verbos producen movimiento, dice ahí. Esta es la manera más fácil para ayudar a la gente a convertirse en hacedores de la palabra, ya que esto es lo que hace que convierta una verdad en un plan de acción para su vida. Tenga los puntos en su mensaje y, asegúrese que tengan verbos con acciones para cada uno de sus puntos mi sermón mi sermón no caiga no permita entienda acepte empiece puntos puntos verbos que produzcan acción todo punto debe tener una acción debe debe llevar a algo. Y esto es parte en la forma en que usted organiza los puntos del sermón. La otra, coloque a Jesús o a Cristo o a Dios en cada punto. O sea, el Señor siempre tiene que estar presente. Eh, una frase que decía un, un predicador, ¿cómo se llama ese loco hombre? No sé si fue Dietrich Bonhoeffer o quien, decía que todo sermón todo sermón debe llevar un poquito de paja un poquito de piedra y un poquito de madera. Paja de la encarnación, piedra del, pie, madera de la cruz y piedra del, del sepulcro. ¿Por qué? Porque todos nuestros sermones tienen que estar matizados en Cristo. Toda la predicación que nosotros damos debe terminar en la obra redentora y debe terminar en Cristo como respuesta. Si nuestros sermones no presentan a Cristo, estamos haciendo simplemente una presentación de nuestra elocuencia. Tenemos que apuntar siempre a Cristo. La otra, personalice sus puntos usando pronombres personales. Sugerencia, hijos. Esta es una sugerencia eh, lingüística. Evite predicar sermones usando el tuteo. No tuteen. Porque tutear no es constante y tutear es personal. Tutear a la multitud no se ve bien. Generalmente se tutea personal. Y generalmente se corre el riesgo, escúchelo. Porque es muy difícil mantener un sermón tuteado durante toda una conversación. Porque a veces se le va a salir. Usted, usted sabe, ¿cierto? Porque se los puede mezclar. Entonces, para evitarnos eso, hijos, vamos a evitar el problema de tutear. Pero siempre use el usted. Entonces, ¿cómo debe o cómo devorar? ¿Le gustaría saber cómo poder vivir una vida de mejor de oración? Entonces, por ejemplo, mire cómo se construyó una frase. ¿Cómo debemos orar? Entonces, ¿cómo debemos orar? La pregunta. Primer punto. Usted debería encerrarse a solas con Dios. Queda mejor que tú deberías estar a solas con Dios. O sea, hágalo, siempre el usted en qué sentido. Porque los está involucrando a ellos. O yo debería o deberíamos. ¿Cierto? Pero siempre personalice cada punto. Personalícelo. Usted puede, usted haría usted debería. Esto esto le da una riqueza. Quiero mostrarles aquí un ejemplo. ¿Quién tiene horas? Yo estoy aquí enloquecido. Las Echides. Ah, no. Vamos a las nueve. Póngale cuidado. Use palabras como usted, mí o yo. Observe a continuación un bosquejo académico extraído de un libro de sermones de... Este es un libro de sermones, de esos clásicos que usted consigue, de 300 sermones para el día, para el año, dice. El, el título del sermón se llamaba Un cambio más un Camino Más Excelente y este era un sermón enfocado para ministros, basado en, en Corintios 13. Los puntos eran, primer punto, su, su ministerio de sanidad, dos, su simplicidad de lenguaje, su competencia en resolver problemas, dos, Su superioridad en valor. Está hablando sobre lo que es el ministerio, ¿cierto? Pero mire, mire lo que dice ahí. No hay nada en este bosquejo para poner en práctica durante la semana. ¿Qué no está bien con este bosquejo? Usa un lenguaje complicado. Usa oraciones que no son fáciles de entender. No tienen una aplicación. No es comprensible. Es complicado y no tiene aplicación. Si se predica así, no va a haber vidas transformadas. ¿Cómo es posible tratar un mensaje tan rico y práctico acerca del amor de una manera tan académica? Si se sigue así, entonces sabrá por qué las vidas de la gente no cambian y por qué la gente de la iglesia se duerme. ¿Cierto? Una propuesta del mismo sermón. Compárenlo con este bosquejo para cambiar vidas. Dice, título de cómo su amor puede cambiar a otros. Sí. Sí. Entonces, los mismos puntos, los mismos puntos parafraseados, ¿no? Ahora, pónganle cuidado. Aquí se plantea un título con el yo. Cómo el amor de con el amor de Dios yo puedo. Ojo. Con el amor de Dios yo puedo que sana. Oiga. El primer punto ante arriba decía ministerio de sanidad, Su ministerio de sanidad. Oiga, pero mire esto con el amor de Dios yo puedo, yo puedo sanar las heridas de la vida yo puedo. con el amor de Dios yo puedo dejar saber a la gente cuán importantes son para Dios yo puedo responder a los problemas de la vida yo puedo descubrir lo que es duradero yo puedo bueno pero si, si me hago entender como usted puede tomar una frase hijos Incluyendo eh, pronombres. pronombres personales y aplicándolos. Niños, con palabras sencillas. Recuerden esto. Cada frase que usted plantea, aunque se presenta como una aplicación, pero es un punto al cual usted va a tocar. Y termino con esto. Sugiera aplicaciones prácticas. Jesús hizo esto todo el tiempo. Sobre cualquier área o tema de sus sermones, déjeles algo para realizar durante la semana. Deles tareas prácticas para ser relacionadas con el mensaje. Así que usted tiene que dar respuestas específicas sobre situaciones reales que la gente deba realizar. De una manera práctica puede y debe poner tareas basadas en el mensaje real. Que ha predicado. hay predicadores que dejan devocionales, semanales sobre lo que se predicó les quiero hacer una propuesta para, para la próxima clase y es que ya me van a traer un sermón organizado con el texto que estamos estudiando y que propusimos la semana pasada el texto de saqueo saqueo, saqueo. Es un tema libre. Cada uno puede organizar el sermón de acuerdo, de acuerdo a lo que quiera plantear. Ese tema se puede tocar evangelístico, se puede hablar de finanzas, se puede hablar de muchas cosas. De ese tema usted puede hablar de saqueo, puede hablar de Jesús, puede hablar de las personas. Pero hay algo de la, de la cual la gente nunca habla de ese de ese sermón. Pero fue algo extremadamente importante en el sermón. No, no, hay algo, hay algo, hay algo en el texto, ah, no, no, hay una, hay una figura en el texto que no se menciona, no, ¿El qué? El árbol, ¿cómo se llamaba el árbol? El sicómoro el psicómodo, señora, Sí, un árbol, un psicómoro. Dice que, que, que, el, que el psicómoro es, es familiar de la higuera. Ajá, bueno, el psicómoro es particular porque el texto dice que la multitud no le permitía ver a Jesús. Mm. Pero, Pero el psicómoro lo conectó con Jesús. escúchenlo Y la iglesia y nosotros debemos ser como psicómoros. Un lugar donde la gente se conecte a través de nosotros con Jesús. Entonces, empiece a realizar un sermón como Dios se lo dé. Como Dios se lo dé. Y empiece a hacerle su exégesis, su hermenéutica y su aplicación. Los puntos del sermón son puntos de aplicación. Escúchelo. Y los puntos van a resolver una pregunta, y la pregunta tiene que ser una respuesta para la gente, tiene que ayudar a la gente a encontrar soluciones a su vida. De ahí vamos a empezar a trabajar ya eh, semana a semana, ya nos vamos a empezar a meter más exclusivamente con el texto. Ya tenemos, ya tenemos la base técnica, lo que sigue ahora es empezar a practicar sobre el texto para convertirnos en predicadores expositivos, para aprender a sacarle riquezas al texto y a presentar el texto de una manera coherente. Después vamos a hablar un poquitico sobre la homilética y es cómo ordenar el sermón, cómo presentar el sermón y cómo hacer que que, que la que nuestra presentación sea una presentación más o menos organizada. ¿Listos? Niños, quedamos así. Dios los bendiga. Dios los guarde Señor, no los tres.